Radio San Javier, 89.3 89 La radio de la radio del pueblo Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete Hacha y, y machete Música, agenda, invitados la oreja, la oreja. Música, música, variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá Viernes de 20 a 22 horas a Radio San Javier, San Javier. ...hacha y machete... ...mientras el hacha viene... ...fuerte, fuerte... ...hacha y machete... ...buenas noches San Javier... ...y radio oyentes del mundo... ...hoy es el programa 19 de... ...hacha y machete... ...y que celebramos el día de la juventud... ...prepárense porque vamos a hacer un recorrido... ...muy interesante, divertido... ...como siempre... Quiero saludar a los oyentes, a la Marri, al Chachín, que ya me dijeron que están en línea. Tenemos concurso, les digo ya, manden mensajito. Le preguntamos a la gente, ¿qué es para ustedes la juventud? Y los premios son dos tragos en Malibu, porque hoy se sale, es el cumpleaños de la Perri. Ya lo festejamos, pero lo seguimos festejando. Y esto comienza así, Lisandro Mesa, Juventud Flaca y Loca. Te tengo el ritmo para gozar como así como así como así juventud placa calle y loca te digo el ritmo para gozar ¿Cómo así como así como así mejilla con mejía así así poquitoquita con poquitoquita así así mejilla con mejía así así poquita con poquitoji así así y se llama el símbolo vale mira como Bala! el ritmo para gozar. Como así, como así, como así. Juventud, placa y loca. Te tengo el ritmo para gozar. Como así, como así, como así. Mejilla con mejilla, así, así. Mojita con mojita, así, así. Mejilla con mejilla, así, así. Mojita con mojita, así, así. Y se llama el timbalet. Timbal, timbal. Lisandro Mesa, el rey sin corona, el sabanero mayor de la Colombia, obvio, la cumbia Pero vamos a escuchar algo del año 30, ¿qué era ser joven en el año 30? Tenías que escuchar Benny Goodman, Sing Sing Sing, decían El rey del swing, era un clarinetista y director de orquesta de origen polaco ¡Ponelo chato! rebelde juventud a veces el pedo o se rebelde mira como no fue todos estos pendejos que votaron a este monstruo a veces hay que construir sobre lo que hay para sumar esto era janet soy rebelde del 71 nos saludamos a la antonela que nos está escuchando acá de san javier a la gente de achiras arriba choli estás ahí y ahora nos vamos a ir con un rebelde posta este se la pegaba un monstruo pone chato little richard keep up knocking del 58 El Little Richard era cantante, pianista, compositor. El arquitecto del rock and roll le decían, preacher del the the rock and roll. A los 15 años su padre lo echó por gay. Y su hit Tutti Frutti, yo nunca entendí que lo que decía, dice, la letra dice, Tutti Frutti, eh, lindo culito, si no entra, no te esfuerces, puedes engrasarlo para que sea más fácil escuchaste eso <risa> mucha gente hablando que es ser joven en un ratito lo digo pero mucha todo tiene que ver con el culier ¿no? pero hay otras virtudes la juventud también vamos a escuchar a los ten tops la versión de la plaga del 59 escucha Esto era Los Ten Tops, el cantante era Enrique Guzmán de México. Esta música en realidad la música es de Little Richard de Good Golly Miss Molly, la letra se la cambiaron totalmente. Acá tengo unos mensajes de qué ser joven las los oyentes nos dicen, "Echarte cuatro polvos", bien. Ser joven es más que la edad, es una actitud como uno elige vivir a pesar de los años. Un día sos joven y popular, y al otro son las dos y estás durmiendo y ya ni te invita por el hecho de estar juntada y con bebé. Bueno, bueno, siga mandando mensaje, escuchate esta hora. La versión de Nel se cada el 58, pero en español. Karina o oh Karol, para usted Victoria, el 74. Obviamente era el Elvis Presley del 56, Heartbreak Hotel. Su número uno era esta canción. Obviamente que él se inspiraba en la música negra en rhythm and blues. De ahí afanaron todos los blanquitos, obviamente. Vamos a escuchar a un santiagueño de Atamiski. Leopoldo Dante Teve se llama. Su canción es Celia del 63, Leo Dante. Si un domingo hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo de nuevo le encontré Así comienza nuestro amor Primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Prepararemos más, que Dios lo quiera, Aicelia. Ahora nos vamos a escuchar una cantante que nació en Paso del Rey, la Liliana Maturano, del 71, adolescente tierno. Tormenta. Estás escuchando ahí arriba o ¿Qué pasó? Esto se lo vamos a dedicar A la Cecilia de Ramos Mejía y al Pepe Can't Buy Me Love, 1964 De Beatles, jóvenes Can't buy me love Love Can't buy me love I'll you a ring, my friend If I make you feel alright I'll get you Everything, my friend if makes you feel all right cause I don't care too much for money but money can buy me love I'll give you all I got to give if you say you love me too I may not have a lot to give but what I got I'll give to you I don't care too much for money but money can buy me love and buy me love So you can't buy me love No, no, no, no Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Tell me that you want the kind of things the money just can't buy I don't care too much for money Money can't buy me love es la Miriam Makeba Pata Pata del 67 una activista por los derechos humanos a los 27 años se fue de Sudáfrica donde nació y Harry Belafonte la ayudó con su carrera empujarla escuchame una cosa eh, Silvina te aviso que hay un bloque todo dedicado a vos dentro de poquito, prepárate ahora vamos a escuchar a Giliola Cincuetti no tengo la edad esta canción ganó el festival de San Remo de 1964 escuchá bien que salgamos solos los dos no sé qué más no sé qué más puedo decirte sabes ya muchas más cosas que yo Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad. que salgamos solos los dos tal vez querrás tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor deja que Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Mas ahora no No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien que salgamos solos los dos, tal vez querrás, tal, tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Recuerden que tenemos concurso con dos consumiciones para hoy viernes en Malibú, que va a estar muy bueno. Acá nos mandan un mensajito. Recuerden que la consigna es, ¿qué es para ustedes ser joven? Acá nos dicen una vecina de Yacantú. Mira, ser joven no, no, es no tener responsabilidad alguna y chuparse todo el suelo que te mantengan tus viejos. Fácil. <risa> Otra nos dice, ¿eh? ser pajeros. Y bueno... Esa es una vecina de rodeo. Y otra dice, la juventud de Fifar. Y Antonella me pregunta, para mí, ¿qué es la juventud? Ser joven para mí es estar elevado del piso 10 centímetros por lo menos y volar con lo que sea. O sea, liviano, feliz, joven. Nos vamos a escuchar un temón a Sailor Pre For You. Primero lo grabó Dion Warwick, pero esto es del 67 de la gran monstra. Rita Franklin. Temazo para la Andrea, la Susana Ahí me voy a, a comer las empanadas con ustedes más tarde No, se las coman todas Ahora vamos a escuchar un temón James Brown, Let's Go Get Stoned Del 66, ¿sabes lo que quiere decir? Droguemosnos Hablando de estar 10 centímetros Arriba del suelo Hola, ¿qué tal Silvia? lo que Ahí hablamos con la Silvia Go get stoned, ya se los dije. Ahora vamos a escuchar a un icono hippie que murió con 27 años. Es la primera mujer estrella de rock. Re fácil. Cry Baby de la Janie Joplin del 70. escuchar algo del sello Mandioca, algo nacional, es el Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, Manal del 70, jugo de tomate frío. Para vos Cecilia. Todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas deberás tener Si quieres ser un terrible barro da, da, Todo el día vas arriba y a dormir Vuela ser un tipo capo siempre serio y que date muerte verás tener jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas en las venas de verás tener Si querés triunfar con la mujeres Tienes muchos que lloren por vos Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero y una buena voz Pero jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O que eres inmortalizarte Como héroe, asesino o semidios Cubo ah, de tomate frío Cubo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Cayó una visita de sorpresa, estamos felices, muy viernes ya, noche de veranito, con Silvia. Hola Silvia. Hola, hola la Radio San Javier. Estamos a través de, nuevamente, en la Mujer misteriosa a través de la noche ahora, ¿eh? Ay, a robar de estas noches. escúchame quiero hablar con vos, hay un montón de juegas este fin de semana. Mañana, por ejemplo, yo capaz que voy a esta... En Cuatro Vientos festejan la primavera acá y están Soy Danza, Santiago Simón, Franco Alt Altamirano y el grupo Evoluciona. ¿A vos te gustan mm. el Evolución o no? Eh, es un poquito medio grandadito, ¿viste? Es cuestión de hablarlo ahí. ¿Quién el que se pone el, el del pijama o decir cantante? El cantante, ah. sí. <risa> nah, son buena onda, yo me llevo bien, son son copados. ¿Qué más? ¿Sabés quién les hace la la segunda los de La Pobla? Mm. Hacen el Primavera Fest de 3 a 8 de la noche con Fede Herrero como DJ y después Cierre bailar ¿con qué manía? Está bueno. O oh no, el pitch, ahí toda la gente de Las Poblas le pone la mejor. ¿Vos vas a Las Poblas cada tanto o no? No, porque son muy lindos esa gente. Y considero que mañana en el, de las 3 de la tarde arrancan ellos con las fiestas. Sí, pero bueno, está bueno para ir. Y si no podemos ir a Las Tapias, mira Está la Verónica, Los Ángeles del Recuerdo, el Santiago Simón y Alma Luna. A bueno, las nueve de la noche empieza esa. Bueno, Verónica me gusta porque tiene muchos temas de Yilda. Me encanta porque sí. siempre la contratan en los ratos. Y se pone canto. esas calzas de leopardo, guarda, ¿eh? No. Te hace la competencia cada tanto, pero vos le ganás. Claro. Ay. Tengo 40 años sobre un Más, sobre un vale, vos quién vale, te va a ganar verdad, con los trapos? Claro, Olvidate. Eh, <risas> y bueno, Ángeles de Fiesta, me estás hablando lo, realmente sí, los ángeles. son ellos, que son la Gloria y el Gloria Beto. Latina, sí, sí los son los más. Fiesta. Un tema que dice así... Eh, que vas a cantar vero nolla como la gloria gloria latina si dice la chica de los ángeles de fiesta Ajá. que um, tal vez eh, un tiempo lo dejaron o pararon no, pero ahora están a pleno, vi pero que están grabando te temas, temas sí, nuevos Sí, tienen sí, la mejor Sí, pero los temas que me gustan son los que tenía antes y Pediles vos, decirle Acá decirle no sé. Gloria El Beto había cambiado todos sus temas mm. Y canta también casi Lo que me molesta un poco que estuve en los cuatro vientos un, El año pasado Ajá. Cuando contrató el intendente sí. Yo fui y siempre he tocado los temas que toca eh, La que dijiste recién, Verónica Y ah. no me gusta Que vuelvan a los de ellos Claro, los de ellos Bien Está bien. Así que, porque son marcaron acá una época un para tema ustedes que dice, muy grande. Una vida sin ti dice. Ay yeah. es era. Eso que se le dedicamos. Un saludo a Piqué, mañana cumpleaños. Mm, ¡Ah! Guapa. Vamos a escuchar otro tema. Pedro y Pablo, los perros homicidas del 70. Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Guapale. Ponelo. Uno ya no puede estar tranquilo Ni seguro de su integridad Andan sueltos y te comen vivo Con la excusa de ganarse el pan Aparecen en cualquier esquina Y te vuelen saco y pantalón Para invadir no se diría que han tirado la cucharada por la ventana y vienen en batallo. Guarda con los perros homicidas, son de lo que no hay. Habrá que tenerles la cadena y la boca llena con un buen mozal. Hace poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad Lo comí con un tremendo hueso Y enseguida dejó de ladrar Pero en cambio un compañero mío Lo agarraron entre dos o más Le mordieron la melena a gritos Ni lo dejaron manifestar mi manifestar Conformidad Aguantarla con los perros Homicidad Son de lo peor Habrá que estirarles la cadena Porque es una pena hecha mal olor de noche no hay habrá que tirarme la cadena porque es una pena ya no aguanto La Rita College We Are Alone Del 77 El momento del chape Había un momento del chape En esta época Del reservado Y a mí no me tocó Pero bueno Sé que se daban Y sacaban los gustos ahí Acá me mandan un saludo Para la Silvia Ramiro Tapia Te mando un beso Que me la alegra verte ¿No te la esperabas o no? Negra ¿Terminaste de bañarte? Escuchaste para vos. La Rita Lee lanza perfume del 80. ¡Moviendo Lupite! ¿Cómo vamos, cómo vamos San Javier y gente del horror del mundo? Ahora nos vamos al año 78, la música disco. Había un montón de música para poner, imagínate en dos horas lo que pude. Taste of Honey, me encanta esta canción, es nueva para mí. Boogie, hoogie, hoogie, para vos Troy. Ya tenemos un ganador de una de las consumiciones de Malibu, es el Damián Fernández de Hornillos. Silvia pregunta, que le preguntamos a todo el mundo hoy, ¿qué es para vos sentirse joven? ¿Dónde te sentís joven? Bueno, te sentís joven cuando escuchás música, por ejemplo. Ajá, como como esta. Que, a mí me eleva sí, como Claro, se si te así. eleva como la como una paloma. Ajá. Bien. Y también te sentí como Cuando escuchás música te sentí como que te llega Muy bien al corazón Y eso te siente alegría, te siente amor Más vale, sana Y sí, comunica Es como que volás por el aire Bien, me gustó esa definición, volar por el aire Ahora nos vamos a volar con Unos locales, pero con un Tano era, Tano gringo Los viejos vinagres Sumo del 86 Este es tu momento Silvina Lila Van todos tus hits uno atrás del otro, escuchalo Estiria el renomé En eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados Twist del 83, pensé que se trataba de seguir, seguimos, seguimos, me siento en el asalto cuando tenía 14, guadugado de virus, 81 era el año. Esto era Singa Mulán de los Abuelos de la Nada. Ahora vamos a escuchar un bombonazo que es ecologista, docente, luthier, músico. Es una canción de 2009, él se llama Nanan y es Casa de la Floresta. Cuando te enamoras del hippie ese que te promete todo y largas todo, bueno, es este. hecha mano en la floresta a andar descalzo y plantar un montón de cosas para comer desnudo vos lo viste desnudo, mira <risa> bien Silvia nos vamos a ir a la bosta ahora empieza como otra época vamos a estar haciendo la previa para Malibu olvídate, ya tenemos otro ganador en Toque lo Digo esto es Jungle Brothers al house esos es hip hop con jazz del 88 a bailar Big John. out. Girl Girl out house you. Girl out house you. You in my heart now. My Girl out house you. Girl out house you. Girl out house you. You in my heart now. When you're in my heart. You know what's up? Let your mind be free, feel like your body jump, jump a little higher, jump, jump, until you get tired House your body, house your body House your body to the base I'll House it all over the place Don't let nobody in your way Tonight's show night, today's your day Africa will hear you wrong House music all night long what House music all night long Say what House music all night long House music all night long I'll house you Don't, Don't you know a house you, don't I you know will, that I, I house you, you, you in my heart now don't you know that I house you, don't you know a house you, you know. I house shoe you with my heart now Girl, I see you check check What you do, go on girl and act the fool there's no need to play it cool everybody shake your body We got to mingle around house to come, come on and stick with me I'll keep things bro. the way they should be keep your house is in your sweat cause you ain't seen nothing yet uh -huh. house is food and you need it if I feed it you should eat it say hows your body hows your body say hows your body hows your body Don't you know, my she won't you wrong no House music, music, all music all night long, long. Stay what? House music all night long House music all night long House music all night long Yeah, <laughs> yeah. Do that you. Yeah. Yeah. You my now just saying, I just yeah. say Break it all down yeah. yeah, yeah, oh yeah, yeah. Girl. girl Yeah, yeah, yeah, yeah yeah, yeah. On, yeah. Here we go Rounding, rounding, rounding, rounding, rounding Hear the house music steady, steady pounding Feel the energy rush up to your face Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass Come on out of this one out of the cat it's the black one out of this cat it's the black one out of the cat it's the blind to the black to the black to the black is the black one out of this cat it's the blind to the black to the black to the blind to the black one out of the cat it's the black one out of the cat it' the black one out of this cat it is the black to the black is the blind to the black is the black one out of this cats so much you nearly split your pants a girl starts walking guys start gawking sits down next to you and starts talking says she want to dance because she likes the groove so come on so and just bust A nation is to become a monk and leave the situation But every dark tunnel has a lighter hope So don't hang yourself with a celibate robe mm. New no movies showing, so you're going Could care less about the five you're blowing mm. Theater gets dark to start the show Then you spot a fine woman sitting in your row She's dressed in a yellow, she says hello Come sit next to me, you fine fellow You run over there without a second to lose Gracias, Sofi. Me acabo de acordar que había un programa que se llamaba Los Amigos de Michael Jackson en Canal 9, que pasaban video y hacían breakdance. Este es el momento del breakdance, de la película Breakdance. Y lo conocía un viejazo que nada que ver, de traje que se llamaba Domingo de Inúbila. me acabo de acordar. Nos vamos a la Argentina nuevamente. Un tema que suena acá en el Malibú. Tenemos el segundo granón, el Becerra. Se ganó el segundo con su misión. Esto es Khaled Di Masi... Hace calor bueno per chatu eh yeah, bel yeah. te lo que tu corazon rompio pero hoy no es pa llorar hoy es pura diversiona cicateja to otra ponta na bailar per bait ma en la playa el combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona esta Y mueve el culo en la playa El combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona esta bellaca en la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor It's ya estamos encendidos porque esta noche no sé si bailamos, lo que sea pero estamos hablando de ropa, de qué nos vamos a poner o no. Bueno, yo creo que estaba pensando ¿Qué? en hacer eh, eh, bueno, la, la ropa que ya voy a salir mañana en ah, el fiesta de los 4 vientos. ¿Qué es? Ya sabes qué es, color, decirme un color. Eh, creo que va a ser un color negro, Ajá. con cosas plateadas. Bien. Y bueno, todo lo que es parte de seda me gusta un show. Porque es la seda, es la es la es el, es el género y la tela uh -huh. que se transforma. Bien. No cualquier tela. Bien, calidad. Claro. Muy bien ahí. Ahora nos vamos con La Juaki que lo quiere escuchar el Chato. ¿Para quién es Chato Traidora al 2022? Escúchala. <risa> mío. Dicen que soy traidora, una zorra que usan los hombres y los dan amor, fumando en un bora. Desde que te vi supe que volverá para mí, no compres con la jila que te hablan de mi Esas zorro se porque nunca le di. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es y así? Pa'l baile, a olvidarme. Como esto se chucue, me mira a buscarme, voy para el baile, a olvidarme. Me gusta la cumbia de guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha, cuando ella lo mueve lo hacele sicilacha, fármalo y ya creo me dicen por cucaracha tan noche te robo. Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando en un bora De que te vi, supe que vos eras para mi No compres cola gilada que te hablan de mi Esos zorros enojados porque nunca le di Que le vamos a hacer si la envidia es y así Y pa'l baile, olvidarme Te cometo ese Y tremendo, acá seguimos hablando de moda con la Silvia. Pues nos preparamos para el Cuatro Vientos que está la joda. Ahora no vamos a escuchar al pibe de la Boca. Este es su segundo disco, un temón, hitazo, pero lo vamos a seguir bailando Trueno Dense Trick. En la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib. La cara de los jovens del país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, 84, 4, 4, 4. Un, uh, ya yeah, tu un, uh, sabe un, uh, como un, uh, sabe un. Uh. Sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Hombre. Porque a la calle pide salsa, compa, compas, comparsa. Un poco viene, un poco mal de la balanza. Yo no que no comprar mi esperanza, han ja, y 50 millones les alcanza. Uh, ha te repido, gasta, uh la promesa como Leo Messi en Barça, el único que cuchaba r desde la panza, bhai. En la calle me conocen como el hip, ha de hip, the real dance crib, like a bello hombre en el país, es el turro más pecado hutton foki, si tu no manda con da dona Ana, te reúno, te hechicama y unos beso de la mama. Mm, mm, la cima no hace frío, no drama. son los yo que me llaman y que dejo pa' mañana. Okay. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Shake okay. ah, yeah. em up, shake Pobre competencia, treno, gana sin ganar. Dejo por América a la Panamericana. Shake em up, Mami al bozaro soy yo. que yo. Yes, get, yes, go, go, go, go, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. La cara de los en el país. Es el turro más pegado, what the fuck Si tú no mueras condado, en la calle me conocen como el hip. ¿Cómo la están llevando? Este tema lo pidió Naila y se lo vamos a dedicar. Entonces es Reggae para Mirta al 2005. Intoxicados. Au. Es ya sé que gente que no importa más su imagen que su forma de ser. No se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que no importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, Es Un que poco más. No Como cirujano ¡Uh! yo sé que usted podré estirarla. lujano yo sé que usted podrá estirarla un poco más hache y machete tiene auspiciantes buen gusto restaurante con la comida que a vos te gusta milanesas pizzas ravioles empanadas lo de adrián está la magui también hace el delivery 65 30 34 65 30 34 donde se come bien la gente en servicio de internet desde Cruz de Caña Villa de las Rosas 1151147101 Conectividad entre la Sierra. Va del teléfono de vuelta 1151147101. La forrajería del flaco en Villa de las Rosas, al lado de la IPF. Hay de todo para los bichos y el Cristian que trabajaba ahí hoy casi llego tarde porque me mandaron a mudar dos chanchas, así como le escuchan. No olviden locos, estoy rameleado, me clavé espina. Así que bueno, el Cristian que trabaja ahí ahora trabaja el Johnny en la forrajería del Flaco, en Villa de las Rosas. Ahí pueden ir a comprar de todo. Ahora nos vamos a escuchar un tema que me gusta a mí. <ríe> es una acordeonista de música típica dominicana. de nación Esperanza Valverde se llama Josailín Dilone. Siempre se lo hago a la Vicky para que lo escuche, que... Que se encienda la inquieta típica del 2023, mamá se la... Mamá Silvia, oh no, están encendido Como diría Troy, sucia <risa> Oh no, Silvia ¿Te gustó? Sí, me encantó Muy bien, ahora nos vamos a ir casi yendo Pero esto es para la Lila, se lo voy a dedicar Cardi B Up ¿Qué pasa? <música> Tremendazo la Cardi B. Miren los videos porque es una fuegaza mal. Parece, ¿cómo se llama? La pomba gira. Silvia, nos vamos a ir. Hoy esta noche vamos a salir. Yo voy a salir por lo menos. Gracias por pasar a visitarnos. Hermoso verte. Eh, eh, bueno, lo importante que que estés mañana en la presentación, porque bueno, sé que no sé lo que va a pasar, pero bueno. No te pongas nerviosa, cálmate, no, no cálmate, vístete y nada más, olvídate, como siempre dalo todo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gente, nos vamos yendo, hicimos un recorrido dentro de lo que puden dos horitas por lo que juventud de todos los tiempos, la juventud Está adentro. ¿Qué importa los años chupalos? Yo quiero preguntarte y hacerte una pregunta. ¡Ay, me das miedo a esta hora! ¿Qué? <risa> Te quiero hacerte una pregunta porque sí. eh, dijiste algo. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver uh, la mujer que dijiste recién? Sí. ¿La Pomba Gira? Sí. Ah, ¿Qué está ella, relacionada? No, porque hay una tapa del disco de Cardi B que estaba como toda de rojo encendida como, como la pom Pomba Gira. Es como una Exacto. diosa. Exacto. Viva la Pombashira, nos vamos Muy con raro. Tiga Y le gusta el trago ¿El trago? Nos gusta todo o no, no Good as gold del Tiga Escuchá, gracias Chato Buen fin de semana Eh, no sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Y, Lo más. y jardín. Acá sí. en las seis cuadras de la plaza, parte de medio, también podemos caminar un poco. Guardame el lugar. Sí, guardemos el y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.